MUNDOFONÍAS Mondofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mundofonías, bienvenidas a este programa que se dedica a explorar las músicas más fascinantes del planeta. En este caso, pues también un poco locuelas, como hemos podido apreciar en esta interpretación que nos acerca desde Bélgica el grupo Turdus Philomelos. Este nombre tan eh, aparentemente extraño, en realidad es el nombre científico de un pajarito, del tordo común. Turdus, de ahí viene la palabra tordo, filomelos, que originalmente pues, quería decir como el que le gusta la fruta. Bien, pues este es su nuevo trabajo a través del sello Home Records desde Bélgica, como decimos, se llama Grief General. Grief General, si se hubiera llamado así, sería Huelga General. Grief, pues es el nombre en francés de este pajarito, el tordo, así que es el tordo general, lo que ellos proclaman con este casquet. Ska con el que abren su disco y con el cual también abrimos nosotros Mundofonías. Que sigue con otro quinteto europeo, con Vano van Berger y su grupo. Veamos el disco de debut de Vano Bamberger y su banda, disco llamado Swing au Voyager, es decir, el swing del viajero, con música muy inspirada en el swing, basado sobre todo en el swing de los gitanos europeos y hemos elegido un tema composición del propio Bano van Berger, llamado Hafer un Banan en Blues. Y de unos belgas que hacen esa especie de ska extraño y otras cosas a unos alemanes que hacen Swingmanush y a unos holandeses que hacen Klesmer. Vamos con The Klesmerantics, el grupo que escuchamos a continuación desde su último disco Ricut que contiene piezas instrumentales y también alguna cantada como esta llamada Bourgogne. Ai, Borgogne, Borgogne, Borgogne, Borgogne, Borgogne, Borgogne. Vad en land och vad ett liv. Ai, Borgogne, Borgogne, Borgogne, Borgogne, Borgogne, Borgogne. Land van nemen och van geven. Där är det lekker land. Greters zetten wij de tand in en kapoeneke, en appelsinneke, en bonbonneke, en en glaasje wijn. Oh he! Van het meer zetten wij ons mandje neer Zalig in de zon gezeten roepen wij smakelijk eten! Hoi hoi! dom dom dom dom dom dom Hoi hoi! Dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-di dom dom dom leverworst geven een gezonde dorst. Met de billen in het gras heffen wij het eerste glas Hoi hoi! dom de lambam dom dom dom Hoi hoi! dom de lambam dom dom dom Elke keer als ik weer de bodem van mijn bord zie, hop hop, schep ik op een vlug een nieuwe bord zie. Dikzak! Wat? Dikzak! Ik dik? Dikzak! Nou jongens, Dikzak. jullie mogen er ook zijn. Alles even heerlijk, rijkelijk besproeit, in Boekantje ben ik uit mijn broek gegroeid. Mijn lenderskpastijkjes in een rijtje op het laken, want we weten hem te raken. God, wat hebben we genoten van de schapen, poten, haden, klote, apen, longen, zwane Nooit is het genoeg met tongen. Nach de galen zweetjes, ik met de repartij op dood. Zijn wel beetje. Nee, maar kei! Sagde du så här, så ser vår stokje? Nej, vad ska jag? Nej, tackar jag först en stokje av mitt drankje och en blokje kaas. Där, det blokje, den drankje, den plankje. Och en bollsjö i min hand, jeerligt, pittig. Och gräv med saltpeppar och med en hel del. Pita, celie, pita, celie, pita, celie, pita, celie, pita, celie, pita, celie, pita, celie, pita, celie. Stop! Inte för mycket, pita, celie. Allt är ju härligt. Hej, ...bord om jepäck, uit m'n brug gegroeid. Mosje med z'n dronken kop loopt tegen het fruitboom op 84 kilo of... ...komen samen op zijn hoofd. Boudewijn staat met het glas in het meer tot aan z'n das... ...en roept en en verdwijnt onder een boom. Ke som ni to hoeven lopen Is in vat met wijk gekomen Uren lang klinkt daar zijn lied Kerewits, kerewits, kerewits Kerewits, kerewits, kerewits Alles even heerlijk, rijke lupen sprooid In Burgundje ben ik Uit m'n brug gegrond wat en wat kield in wij wat blijft gestilt tijd voor ons om langzaamaan, maar we ris naar huis te gaan boudewijn roem nog een keer uit ter middernachtelijk meer oei bourgogne bourgogne. bourgogne bourgogne bourgogne bourgogne bourgogne bourgogne wat een land en wat een leven Zes. La música de The Klezmerantix, una banda klezmer de Holanda desde su último disco llamado Rikut. Y seguimos con el nuevo disco del grupo veterano Pir Pauke, desde Finlandia, el disco llamado Hilo, que se abre con estos dos temas de Spring in Tibet 1 y 2, es decir, la primavera en Tibet, parte 1 y parte 2, que oiremos los dos seguidos. Es un disco lleno de inspiraciones, de música africana, música clásica, caribeña, bueno, en fin, pues un montón de influencias diferentes en este último disco de Pir Pauke.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 Hemos seguido en Finlandia, después de escuchar a los veteranos Peer Pauke y su nuevo trabajo, vamos con otro estreno, que es el nuevo disco de Johanna Juhola. Esta acordeonista enamorada del tango, el tango que por cierto es un género muy popular desde hace ya décadas en Finlandia, así que ellos lo sienten como música propia. Este disco se llama Fantasía Tango 2 y se abre con esta curiosa y vacilona pieza llamada Baltatie 1, Autopista 1. Hemos ido a Pirpauke primero desde Finlandia, un grupo como decíamos con influencias de un montón de lugares diferentes y después con una artista muy inspirada en el tango pero también desde Finlandia y seguimos ahora con una artista de Tanzania que está afincado allí en Finlandia y toca su música tradicional pero con un instrumento finlandés con el cántele de 10 cuerdas. Él es Arnold Chigualala. Hey mama mama mama mama mama, mama, hey mama, mama, mama, mama, mama, where do? mama, mama, mama, mama, mama, where do? Where putete no me gusta mucho cono sapo mi le tú lo le ata ta tú lo le afuku tú lo le ama yo Ninawa mugi angazi pauni tangere utema yo ma yo ane nalu kila ma yo ma yo ane nalu kila ma yo. Ninawa mugi angazi pauni tangere Oíamos el disco del grupo de Arnold Chigualala, este artista de origen tanzano, con el disco llamado Wito, en el que él canta e interpreta música de su tradición africana de Tanzania con el cántele, un instrumento tradicional de Finlandia. Y de un músico del África Oriental instalado en Finlandia y que busca su inspiración musical con un instrumento tradicional finlandés, nos vamos ahora con una intérprete canadiense cuya fuente de inspiración comúnmente ha sido la isla de Cuba. Hablamos de Jane Bannett, que ha editado a lo largo de su carrera excelentes discos. La vamos a escuchar con un tema titulado Ron con Ron, como siempre se hace acompañar de músicos caribeños y cubanos. Y esto forma parte de un recopilatorio que ha publicado un local de música Ubicado en Toronto, en Canadá, el Lula Lounge, con algunas de sus músicas favoritas, puesto que además está especializado sobre todo en estos sonidos afrolatinos. Nos quedamos con Jane Bannett y este Ron con Ron. Vad är det radio? que es el que a ti te entretiene pues det som spelar på din radio? Vad är det som du lyssnar Come on, take Obama. Na na. Oh, yeah. Tengo tres días que no como, cuatro que no bebo agua. Oh, yeah. Tres días que no como, cuatro que no bebo agua ah. Oíamos un tema del grupo peruano Nova Lima, el tema Macaco, y es una remezcla hecha por el propio grupo. Y lo oíamos dentro de un disco recopilatorio llamado Turntables on Las Ramblas, esa calle tan famosa de Barcelona. Y el disco es una recopilación de Nicodemus, ese DJ de Nueva York, y que incluye sobre todo artistas originarios o afincados en Barcelona, y también algunos que no están precisamente allí, como por ejemplo este grupo peruano Nova Lima. Efectivamente, pues este DJ Nicodemus, que es el impulsor de esos eventos llamados Storm Tables of the Hudson, esos platos, esos tocadiscos sobre el río Hudson en Nueva York que ahora se pues, extienden a otras ciudades, por ejemplo Barcelona, con este es la edición de este disco, Turntables on Las Ramblas, que por cierto va a estar presentado en unas fiestas que se van a celebrar en Madrid y en Barcelona, concretamente el día 18 de abril en la Sala del Sol de Madrid, el día 19 de abril en el Club Ocaña de Barcelona. Nos quedamos con otra de las piezas que integran este recopilatorio, son los Chicharrons Ma Domar en el Captain Planet Remix. Escuchábamos la música de esta extraña pareja, como ellos mismos se definen, un dominicano y un danés, Ramón Santana y Morten Tony Barano, que nos traían esta pieza, Madomar, con evidente influencia... Africana remezclada por Captain Planet dentro de este disco Turntables on Las Ramblas con el cual ya estamos acercándonos a la despedida en esta edición de Mundofonías en la cual todavía queda mucha música Pues sí, nos queda todavía mucha música porque nos queda un tema bastante extenso de Ravi Shankar en un recopilatorio llamado Best Of, lo mejor de Ravi Shankar editado por el sello Ark Music Vamos a quedarnos con la Raga Misra Haratun y esto ha sido Mundofon Un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane y que os dice hasta pronto con la música del recientemente desaparecido Ravi Shankar. I'm not the only